Buen día, ¿cómo te va? Bien. Muy bien. Bueno, acá estamos. Sí. mira con qué pregunta te recibo, porque lo comentaba hace un rato en el arranque de nuestro programa. Ayer Javier Milei, en una entrevista con La Nación Más, dijo dos cosas sobre las que te pido reflexión. Por un lado dijo que ya sacó de la pobreza a 10 millones de personas. Y por otro que cumplió con el 78% de sus promesas de campaña. ¿Qué pensás? Eh, pero se habrá referido a la Argentina y si sí, a la Argentina de él por lo menos ¿no? de él porque realmente eh, la situación de, de la gente los que estamos en distintas en diversas entidades este, estamos notando un deterioro totalmente y más en los jubilados es decir en el adulto mayor, Y no solo por, no sólo por los aumentos que decimos desde que la inflación ha bajado pero aumenta el combustible todo, todos los meses aumenta la carne aumenta eh, todo lo, todos los comestibles eh, este, las prestaciones cada vez menos prestaciones en el este, en el pami en eh, los medicamentos totalmente este, han quedado mucho sin cobertura sí esa realidad que, que percibimos eh, el otro día la expusiste en la plaza san martín en uno de los testimonios que bueno que tuvo esta marcha federal contra el fascismo de alguna manera resummos lo, lo que planteaste eh, para quienes no pudieron estar en ese momento que fue de los de los más emotivos si se quiere que, que ocurrieron ahí bueno yo te explico mm -hmm. eh, aparte de, de estar en un centro de jubilados a veces las comisiones de los centros jubilados a eh, se manejan de otra forma porque son se, este, comisiones que por ahí viene gente ya de arrastre de antes y hay un sistema de trabajo que no se adapta en realidad, en el caso, yo te digo, en el caso de los nuestros, a lo que uno pretende. Pero eh, a su vez soy presidente eh, de la asociación Horizonte Pampa, que nos dedicamos a la contención, a la recreación, A las actividades de los adultos mayores y entornos familiares bien eso es lo que me refería yo que dentro de la sociedad dentro de nuestro grupo que es muy importante eh, eh, que, eh, realmente lo llevamos con a, las actividades con diversas actividades eh, recreativas entre ellos el famoso tejo vial que se eh, que se está progresando este, que se está proyectando en todo el país porque es una actividad recreativa que este que juegan hasta 60 personas en dos canchas con 30 colores distintos de tejo, tienen otra otra versión que buenas. En el grupo de nosotros, este, ahí escuchás todas las campanas porque son todos adultos. Vos escuchás este adultos que eh, se comentan, mira, yo le quiero tomar tal remedio, Yo, de, yo lo tomo cada 15 días, yo lo tomo cada 3 días, no, solo lo, lo dejé de tomar. Y eso es grave, eso es, es, es, es una cosa que va ante la... Y notamos el deterioro, el deterioro en varios aspectos del adulto mayor día a día. Yo lo que me refería en la plaza, que realmente había que apoyar todo lo que fuera en bien de la sociedad en todas en todas las universidades, es decir, y al adulto mayor también. Y mi reflexión fue que somos pocos los que salimos a la calle, tal vez vos te referís a eso. Sí. Necesitamos más gente que salga. ¿A eso te referías? Sí, también, también, pero incluso vos llegaste a decir en algún momento esto de que bueno, había personas que se quitaban la vida o que estaban directamente este perdiendo la vida a raíz de de toda esta situación. Eh, sí me refiero Mirá, a, a todo incluso lo, lo que estás comentando sí sí sí sí realmente es una realidad. Nosotros en el grupo que para ahí uno no se puede desplayar sobre el tema y, y a, este, decir que por ahí tenemos mucho apoyo de la gente porque se están sumando como se sumaron con un ropero comunitario se están sumando docentes se están sumando otras entidades este realmente para poder trabajar en forma conjunta pero nosotros o en sea, ac cabo de un año y pico es cierto es verdad lo que digo eh, dentro de los grupos dentro de los grupos nuestros hemos detectado tres suicidios ya y es palabra mayor eso no es cierto de familiares este eh, que es muy doloroso es muy doloroso para, para los grupos y después el el deterioro este emocional el deterioro anímico, este siente que realmente eh, no está consumiendo los remedios que corresponde. Y si no, yo tengo un ejemplo. Cuando empezó el tema este de... de, la, de que había que reempadronarse sí. en el PAM, sí. eh, yo en la farmacia lo viví yo mismo. Yo te digo, un medicamento mío que me lo cubría, de repente 880... ¿cómo eh, este ¿cómo es? Este, 88 mil pesos uh -huh. no no no no es que me lo han contado ella pero gente gente que realmente lloraba porque no podía nosotros eh, gracias a, a, a los amigos acá de donde nosotros damos videofusión de la casa de adelante que también se llamaron en dos días tuvimos 132 y Personas que fueron para que hiciéramos el trámite. Tiene un trámite eh, totalmente rápido, ágil, sin burocracia, cuando lo haces bien, cuando lo haces eh, con corazón. Claro. No es que eso, no le podemos pedir a un adulto mayor, a mí mismo no me vas a pedir que te haga un trámite online y que me va a salir bien. ¿no? Claro, claro. Y... Sí, es, sí Es la realidad. Sí, sí. Eh, esos 132 trámites que decís que los, los gestionaron por el Centro de Jubilados o por la otra organización. No, no, no, no, no. Ah. Centro, Eso eso fue por el, le planteé a los administradores de la Casa de la Casa de la Gente, se lo se planteé a nivel de Horizonte Pampa, porque no claro. sé, yo tenía mucha gente, Está bien. ¿no cierto que, que me decían Mario Gómez va a ayudar, Gómez, le digo, "No, ya. Yo sí, yo te puedo ayudar en todo lo que puedo, pero yo también necesito ayuda. Claro, es verdad, ¿no ¿cierto? Claro. es cierto? Más que hay que ser rápido, que hay que eh, detallar los medicamentos y todo eso. Así que arreglamos y en dos días lo publicamos. Salió las publicaciones y todo. En la calle de Vigieri este, eh, asistieron en dos días 132 personas. Uh -huh. Trámite totalmente libre y gratuito. Mario, como vos y decís... con emero, y con cariño, uh -huh. y che, pero puede venir mi mamá, puede venir mi tía, puede venir la vecina, pero sí, vengan todos. ¿Qué es lo que tenemos que prestar? Servicio a las instituciones, tenemos que estar al servicio, pero también es necesario, es necesario que cuando nos tenemos que manifestar, tenemos que salir a la calle. Eh, te, iba, te iba a decir eso, eh, vos decís que que hay poca movilización en, en las calles. Esto es notable en, en todos los niveles, ¿no? Porque diversos sectores están siendo atacados por las políticas públicas y se ve poca reacción en general. ¿Cómo crees que sigue esto? ¿Qué imaginas que viene de acá en adelante? Yo lo veo muy... Eh, con todo lo lo digo. Yo lo veo que esto va empeorando cada vez más. Eh, eh, que, que tal vez nosotros acá no lo adoptamos. Yo tomo un refrán... Eh, un comentario aparte engos este eh, yo estoy en un círculo en una asociación de concientización vial nacional sí y los otros días conversando con un alto con un alto con, con personas de alto nivel y de una radio de la rioja este señor me decía mario dice lo que tienen ustedes la suerte la suerte que lo único que le falta en la pampa de ojo para arrocarse dice por qué dice porque vos ustedes ustedes estuvieran viviendo como estamos viviendo en el norte y en muchas provincias es dramático este y pensar que ustedes todavía no les ha llegado digo sí no ha llegado y por qué no se manifiesta entonces mm. es, es, son realidades claro Vos fijate que en las concentraciones acá eh, te, a la gente le da trabajo salir a la calle. Y no es porque no tenga problemas. sí sí Yo lo vio ojo, yo lo veo desde ese punto de vista. Sí, sí, eh, también es una cuestión general, eh, salvo ah. un par de espasmos de movilizaciones importantes que hubo cuando se atacó a la universidad pública, o en este caso en que se atacó Eh, a las diversidades sexuales, para resumirlo de alguna manera, no ha habido reacciones. Tampoco las centrales sindicales, por ejemplo, han mostrado demasiado ánimo de combatir, ¿no? Exacto, es cierto eso también. Y a veces yo estuve participando en unas reuniones cuando se avizoraba este, este problema eh, con un grupo de gente de jubilados que después me retiré de ese grupo porque realmente se buscaba una forma burocrática y no positiva. Ajá. Es decir, este, ¿por qué? Porque mi, mi, mi mirada a eso a ese tipo de reclamos no estaba este, no estaba dentro de lo que preveíamos nosotros, porque era reclamar, ir a hacer reclamos este insólitos por ahí replica mar a funcionario se hablaba de, de interpelar uh, a algunos políticos este, eh, si, eh, no era esencial lo que podía hacer el juzrado el juzrado tendría que haber salido en aquellos en aquellos momentos a la calle como correspondía y sin hacer demandas señal porque le tenían miedo a la represión acá no tenemos represión Eh, yo estoy seguro que no vamos a hacer este, vamos a tener una represión porque vayamos los jubilados a hacer un, una manifestación a la plaza Bien. yo lo veo sí uh -huh. sin molestar al tránsito sin sin qué sé yo este en absoluto vos viste que, que en ningún momento en la manifestación que hubo este que después se hizo multibi fue muy importante que se hizo a casa de gobierno este bien, la cola de, de coche que había esperando y no nadie se molestó la policía de tránsito no tuvo problemas de, de, de tener que cortar la manifestación yo creo que la gente estamos preparados porque somos cultos y estamos notando la realidad y cada vez la vamos anotando más bien calcular un jubilado que tiene que pagar alquiler sí no no este o calcular ese jubilado que está esperanzado que el hijo lo va a ayudar y se quedó sin trabajo mm. a mí la vez pasada hace tiempo eh, en una nota me hicieron eh, me preguntaron todo que piensa hay desocupación acá <risa> y yo le respondí con recorrer simplemente la, la calle fin eh, sí, y la y la pico te puede dar cuenta había en ese momento más de 40, entre las dos arterias, más de 40 comercios cerrados. ¿Eso qué significa? De su pasión. Por supuesto. Eh, terrible. Ayer eh, también, eh, estas son conversaciones cotidianas que por ahí, este, no sé si llegan a las altas esferas, incluso a las, a las este organizaciones que representan a los distintos sectores. Nosotros hemos entrevistado varias veces a la Presidenta de la Cámara de Comercio, por ejemplo, e insiste con su mirada positiva de lo que está ocurriendo, Y uno pasea por Santa Rosa. Yo creo que nunca vi una Santa Rosa que tuviera tantos comercios o tantos lugares que eran comercios que ahora están desocupados, deshabitados, eh, con papeles de diario y que no hay nada funcionando. Eh, ese es un claro panorama. Y creí que me iba a saludir, por ejemplo, a la cantidad de las que también en esas dos calles hay de de, por ejemplo, personas que tratan de ganarse un pesito limpiando vidrio, acomodando vehículos para estacionar, es cada vez más eh, nutrido ese sector que no se puede considerar un laburo regulado, ¿no? Terrible. No, es, es, es tremendo. Inclusive la gente pidiendo. Mm. Nosotros, no, para que tengan una idea, nosotros... Eh, eh, eh, Estamos, tenemos en, en Horizonte Pampa, en asociación Horizonte Pampa, tenemos un ropero comunitario. Mm. Eh, entregamos ropa personalizada, no le entregamos ni a un rendero, ni, ni, a, ni a tercero para que la distribuya. Es decir, distribuimos directamente, ponemos puestos por ahí, eh, hacemos, ahora vamos a ir a tu argentino, este, en la cooperativa de cartería, es decir, en lugares estratégicos vamos a ir a... a a otros barrios, y lo hacemos también a veces en la Plaza Martín Fierro. este ¿A vos te parece que estamos repartiendo alrededor de 250 prendas por semana, siendo que le damos dos prendas a cada persona? Sí, claro. ¿Cuánto se llevó eso acá? No, no, no. ¿Qué ibas a buscar? Mm. Mario, eh, eh, este, más eh. vale que agradecemos la, la charla y y es un tema que está recontra en nuestra agenda, que lo vamos a seguir conversando. Si querés agregar algo más ahora, también te escuchamos. Y bueno, una reflexión este, para para todos, que apoyemos las movilizaciones porque esto realmente viene para mal No solo para el adulto, como yo estoy defendiendo a los adultos mayores, sino para la sociedad en general, menos para aquellos, los empresarios, ¿no es cierto?, o, o los grandes empresarios pero realmente esto no, no se avizora nada bueno hacia lo que uno puede palpar a diario. Y, y bueno, una pequeña reflexión que te hago, este, que todo aquellos que se quieran sumar a Horizonte Pampa es una entidad sin fines de lucro, este, que tratamos de buscar este, que lo pasen lo mejor posible, Este, que puedan viajarles hacemos viajes dentro de la posibilidad, comunitarios este, los ayudamos en todo lo que podemos los asesoramos, los escuchamos que es muy importante este, que se sumen ahí no es necesario tener ni socio ni pagar cuota no, eh, es una cosa total y además este, eh, los que se hagan socio que es una cuota muy bajita enteramente para tener la posibilidad de muchos servicios más porque estamos haciendo convenios con los comercios para que le hagan descuentos en Bárbaro. las compras, en los servicios. Uh -huh. Una posibilidad de sumarse, de, corregime si me equivoco, es estas reuniones que hacen en la Plaza Martín Fierro los martes, ¿es así? Los martes los martes y los jueves, a partir de las 19 horas, y si no, habilitamos ya nuestra propia oficina desde la semana que viene, ya vamos a la reconocer, ah, en Juan 23 23.332. Bien. Mario, gracias de vuelta. Las redes sociales, Mario Rodríguez, este, a mi celular, 2954-535530, por WhatsApp. Las inquietudes, las necesidades, por ahí de ropa, por ahí, este lo que podamos ayudar, lo que esté a nuestro alcance, vamos a dar una mano porque realmente lo necesitamos. Aquellos que tenemos la posibilidad este, de poder brindar parte de lo lindo que nos pasamos, porque a nosotros lo que tenemos este el mayor estudio y experiencia es el de la vida. Entonces lo que podemos brindar a nuestra gente lo tenemos que hacer dentro de nuestras posibilidades, por supuesto. Un abrazo. Un abrazo grande y gracias a toda la audiencia y gracias por tenernos en cuenta. Tenerme en cuenta.